Buenas tardes, ¿cómo están todos los r a d i o s e escuchas de Puente Alto y toda el área metropolitana? Cuando son exactamente las 18 con 15 minutos, estamos dando, perdón, 18, las 20 con 15, para que no van a creer que esto no es en directo, es totalmente en directo.

Eso es la música de fondo, la música característica. Entonces, nos indica de que estamos comenzando este segundo programa del año de Visión Metal Rock de Organización Ocupa Metal. Un saludo a toda la gente que nos escucha en todos los lugares, ya sea de Santiago, en Chile y también, ¿por qué no decirlo?, en el mundo, ya que nuestra señal abierta online da para que entonces、eh, todos los cibernautas puedan conectarse a nuestro enlace.

Eh, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Nuestro, nuestro radio control acá, bien atento.、Eh, agradecer, por supuesto, la, la sintonía de cada uno de ustedes y también、eh, agradecer a Artaria Records, a Pedales Otone, Cerveza Valvier, que es la auténtica artesanal valguidiana, la cual también hace de que Ocupa Metal tenga su propia marca de cerveza.

Cerveza ocupa metal que también viene en tres variedades, ya sea red, bell o black. En este caso serían los festivales Metal Factory Fest, Legions of Under Metal Festival y u s a r e s de la Muerte. Para hoy día el programa está bastante entretenido, diré porque, aparte de los concursos y los premios,、eh, los premios se entregan mañana en Asamblea.

Eh, tenemos también entradas, por supuesto, entradas de cortesía para las personas que quieran participar en nuestros concursos, siempre con el auspicio también de OcupaMetal Prensa. Vamos a comenzar nuestro programa para luego ir y conversar un poco de alguna banda. Vamos a comenzar con la banda que va a presentar en este caso JC Paredes. Eso es, vamos con Bark Draft y este corazón de hierro.

¡Sacado!

Cerveza de cuerpo rojizo y aroma afrutado. También para sus variedades en Black a L e y p a l e a l e Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Auspiciador oficial, organización o c u p a m e t a l para ocupametal.org. Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Este programa es presentado por Pedales O Tone. Fidelidad de sonido tus pies. Artaria Records.

Les recordamos de que estamos en directo desde el 107.5 de la banda FM, transmitiendo en directo y también, por supuesto, vía Facebook, allí donde nos puedes ver, para toda el área metropolitana y también para el mundo. Vamos a continuar con nuestro programa. Les voy a mencionar de que tenemos、eh, el sábado 3 de febrero.

El próximo Metal Factory Fest de Ocupametal.org en su versión número 9. Esto es en las salas de ensayo de Crea Rock Chile en Carmen 973 de Santiago Centro. Hacer mención también de que se presentan allí nueve bandas de nuestro staff, las cuales、eh, se las voy a nombrar inmediatamente. Una de ellas es la banda que acaba de pasar, que es Bardraft.

También vamos a tener a Abstinencia, Presagio, Canone, Etilcoma, Salomon Blues, Cabal Zanor y la banda Overture. Ya saben, entonces, el sábado 3 de febrero, desde las 14 horas, en dependencias de Crea Rock Chile, en Carmen 973, en Santiago Centro. Esta nueva versión, esta primera versión de este año 2018.

De este festival Metal Factory Fest, bastante interesante también porque las bandas que se presentan acá tienen tres videos grabados en formato profesional, audio y video de manera totalmente gratis. Así de simple, las bandas que participan acá pueden acceder a tres videos en formato profesional y gratis. Tienen que ser, por supuesto, bandas de nuestro staff. Así que no es menor el regalo que les hace en este caso.

Ocupa Metal como Entidad músico cultural. Además, con el apoyo también en el trabajo profesional técnico.、Eh, de Crea Rock Chile. Todo el despliegue técnico para ese día. En una tremenda jornada. Una nueva jornada de música rock y metal nacional. Con nueve bandas. Atención, concurso. En <ríe> lo que más esperan.

Si alguien quiere ganar, alguien de ustedes quiere ganar cerveza, como las que tenemos acá. Cerveza ocupa metal en tres variedades. En sus tres versiones de festivales, ya sea red, black o pale, que sería Metal Factory Fest, Usares de la Muerte y Legions Under Metal Festival. Tres cervezas a la persona que me conteste. Es una pregunta doble. ¿En qué versión va.?

...el Metal Factory Fest que se realiza el próximo sábado 3 de febrero y en qué lugar se realiza. Yo acabo de hablar del asunto, acabo de decir dónde se hace y en qué versión vamos.、Eh, q u é versión sería la que corresponde ahora para el sábado 3 de febrero. Dos preguntas en una: ¿dónde se realiza esta versión de Metal Factory Fest y cuál es el número de la versión del Metal Factory Fest?

Que i me pueda responder eso, al final del programa tiene ganado tres cervezas de ocupametal.org. Vamos con la música. JC, entonces, ¿qué sería? Vamos con Séptimo Rayo y Destino Cruel. Siento que.

toqué e い fondo。い encontré un frío vacío。じ、no、ゃあ、なぽどへ、な r ni la s o m bre ayer, del h o m bre poca fe.

もういいポカフェ。

できてこらすあき。

Ok, continuamos entonces desde los estudios de Radio Puente Alto en el 107.5 de la banda FM y también en nuestra señal online para todo el mundo. Recordar y dar gracias también a las personas que hacen posible y a u s p i c i a d o r e s por supuesto, que permiten de que este programa pueda salir al aire. Quiero extender un saludo a Robinson Delgado.

Y también a Max, ellos son las personas a cargo, a la cabeza de crear Rock Chile,、eh, unas salas de ensayo que están siempre e la vanguardia y a la cabeza de todo el movimiento rock y metal a nivel Santiago. Decir también de que el trabajo de ellos, a, aparte de ser un, una fuente laboral, se agradece

Todo lo que hacen por las bandas nacionales, sobre todo lo que hacen por las bandas de esta organización, ya que es un tremendo trabajo, un tremendo despliegue técnico, el cual ellos desarrollan en cada versión de, en que el Metal Factory se hace en sus dependencias, y también están siempre apoyando de una o de otra forma para con la realización de diferentes eventos y certámenes de esta organización.

Así que un saludo para Max y para Robinson. Agradecer también las personas que se encuentran en sintonía en este momento. Y por supuesto, invitarlos a lo que nos convoca, por supuesto, a, a este programa. La pregunta que acabo de realizar en el segmento anterior. Para poder ganar cerveza o cupametal. También entradas de cortesía a los diferentes certámenes venideros.、Eh, también tenemos poleras, revistas.

La pregunta es: ¿A qué versión corresponde la que viene el próximo sábado 3 de febrero de Ocupametal.org? ¿A qué versión corresponde? ¿En cuál versión vamos de Festival? Y también algo importante, porque la pregunta es doble: ¿Dónde se realiza esta versión de Metal Factory Fest? e s t a b a hablando 13 minutos de lo mismo.

Así que es llegar y ganar cerveza.、Si、también prefieren, poleras, discos de Artaria Records.、Eh, o algún regalo también de Artaria Records. Poleras de Ocupametal, revistas de la organización. La cerveza, como ya la nombré también.、Eh, ¿Qué más se me queda? Si tenemos los premios: poleras, revistas, discos, cerveza. Algo más se me queda. Tenemos otro regalo más, pero no, no me acuerdo bien ahora.

Bueno, eso es lo de menos. No piense que estoy tomando cerveza por si acaso, porque no es así. Vamos a ir con la próxima banda. Si JC me lo dice, Y la banda es. Vamos con primero muerto y. Fuerza constante.

Textil, serigrafía, transfer, venta por catálogo. Multicentro Alonso Valle, 1060, local 114. Email explícito.cl gmail.com. Teléfono 223118-6595. Explícito de estampados. Tu estilo lo llevas impreso. Este programa es presentado por Pedales Otoni.

Y aquí estamos, volvemos entonces con nuestro programa cargado de rock metal nacional. Siempre, por supuesto, con el auspicio de Artaria Records, Cerveza Valvier, que es la auténtica artesanal valdiviana. Y también, por supuesto, para comentar inmediatamente、uh, un posteo de una persona acá. A ver, nos dice Antonio Castro Gómez.

Eh, nos dice algo de Ancun. Este radio escucha, le, creo que la semana pasada también fue el que pidió algo de la banda Ancun.、Eh, Antonio, mira, nosotros tenemos la mejor disposición para que las bandas nacionales puedan、eh, tener itinerancia, que es lo que buscan, en medios de comunicación. Y por supuesto, c u b a m e t a l o r g es una buena instancia para que no tan solo Ancun, sino que.

Muchas bandas nacionales puedan mostrar su trabajo, ya sea en nuestros festivales, en los、eh, conciertos mismos, en nuestro canal de prensa, acá en la radio, en la revista, etc. El asunto es: las bandas que participan dentro del staff de bandas de esta organización, ya sea en Santiago o las bandas de regiones, el requisito es que las bandas pertenezcan a nuestro staff, o sea, Ocupa Metal.

Tiene sus bandas. Tiene bandas en Santiago y Regiones y las puertas siempre están abiertas para que las bandas puedan ingresar a esta organización y participar de todos estos certámenes y de todos esta, todas estas plataformas de difusión que tiene la organización misma. Con gusto podemos、eh, poner material de Ancun, pero en este caso, algunos de sus músicos o líderes, el mismo Alejandro.

Que hable conmigo o con cualquiera del directorio para poder sumarse a esta organización y ningún problema. Nosotros nos regimos b a j o estatutos, que es como nuestra Biblia, por lo tanto, no nos podemos pisar la cola. Disculpando, acá no se trata de que sea Club de Toy, las puertas están abiertas, pero、eh, no es、eh, como quien diría llegar, tirar y abrazarse. Es,

Hay que postular, hay que ingresar. Y de ahí vienen todas estas garantías. Así que con gusto recibimos a la banda a n c u n Pero que en este caso cualquiera de sus miembros o su líder se acerque a conversar con nosotros. Ahora la comunicación es súper fácil. Así que eso sería la invitación. Se extiende para todas las bandas que quieran pertenecer a este staff de esta organización. Y con gusto r e c i b i m s

Puede tener itinerancia en nuestros medios de comunicación, prensa, radio, revista, etc. Vamos a comentar nuevamente en qué va nuestro concurso. El asunto era contestar: ¿en qué certamen, en qué número de certamen va el Metal Factory Fest que se realiza este sábado 3 de febrero y dónde? Es una doble pregunta.

Si alguien quiere ganar cerveza, ocupa Metal, la p o l e r a oficial del Metal Factory Fest. Revistas, discos, solamente concursen, escriban ahí y acompáñenos, por supuesto, en nuestro programa. También una información de tipo general. Mañana, sábado 27 de enero, vamos a realizar la.

Primera asamblea general de este año de la organización OcupaMetal. Esto va a ser en dependencias de Crear Rock Chile en Carmen 973. Ya que siempre nuestras reuniones, asambleas, son en la Casa de la Cultura del Bosque, lugar donde es como nuestro comando, nuestro centro de operaciones. Aparte de la oficina central que queda acá en Puente Alto, la oficina central de esta organización.

Eh, pero esta vez la reunión asamblea va a ser en dependencias de Crear Rochile k c en Carmen 973 en Santiago Centro. Mañana a contar de las 19 horas. Vamos a también、eh, decir de que siempre en nuestras asambleas es bien、eh, dinámico lo que se hace: se hace la asamblea de 7 a 8 y media o 8 y cuarto.

E inmediatamente toca una banda. Mañana toca c a h u é s c a r c a h u é s c a r la banda ganadora de talento crudo. Recién, a fines del año pasado, de 2017. Así que todo su material está bastante ahí cocinado en el horno. Antes de que se presenten en el litoral. En lo que va a ser la nueva versión de.、Uh, Rocódromo. Rocódromo. ¿sí? así el JC me dice, ¿qué es eso?

Rocódromo es un gran festival que aglomera a bandas de la elite a nivel nacional. Y en este caso, k a w e s k a r la ganadora del certamen Talento Crudo del de año pasado, va a tocar ahí. Entonces,、eh, aprovecha también de tocar mañana para todos los asistentes a Crea Rock.

Así que también un saludo para Javier, mi amigo Javier, y para toda la banda Cahuescar. Un orgullo tener bandas de esta disciplina y de este nivel musical en nuestra organización. Continuando entonces con lo que nos convoca, que es la música. Recuerden, concursen, ¿dónde se realiza la próxima versión? e s casi por decir el, el número de Zetaben. ¿Dónde se realiza la próxima versión de Metal Factory Fest? ¿Y qué número de versión es?

Cervezas, revista, poleras, discos, concursen. Ahora sí, JC, ¿con quién nos vamos? Arrancamos entonces con Inhale y Instinto Asesino.

Presenta su colección para pedales y efectos: Trémolo, Overdrive, EcoDelay, Crunchbox, Distortion, Decimator, Deep Blue y MicroAmp. Atención y pedidos personalizados. Manufactura y confección: Juan Otone. v i s í t a n o s también en Facebook e Instagram: Pedales Otone, Artesanía en Pedales, Fidelidad de Sonido a Tus Pies. Artaria Records.

La boutique del rock y el metal underground. Disquería, revistas, poleras y accesorios. Atención personalizada por Michel Garrido. Visítanos en Persa Bio Bio, Galpón 6, local 173. Artaria Records. La boutique del rock y el metal underground. Ok, entonces continuamos.

Lo que recién arrancaba en el programa era Inhel con Instinto Asesino. Continuando entonces con nuestro programa, vamos a hablar un poco de las versiones de festivales que vienen de esta organización para estos meses de verano. Tenemos una versión en el huevo, en Valparaíso, de Metal Factory Fest, en su versión número 10.

La versión número 11 de Metal Factory Fest es en、oh, Talcahuano. Sí, en Sal, si puedes, Talcahuano.、Uh, aprovecho de saludar a mi amigo Carlos Alberto Oliva Pincheira,、eh, el cual es dueño y administrador de este local. Un tremendo local. Se los recomiendo a las personas de la región del Biobío, a las personas de Concepción. También un saludo, por supuesto, a Concepción.

Los amigos de Concepción, de Tomé, de Talcahuano,、eh, de Dichato, Los Ángeles, Glaja. A todas estas personas también、eh, recomendar, por supuesto, en Talcahuano, el local de música y metal, Bar Cultural Sal Si Puedes, en Talcahuano. Eh.

Claro, como les digo, ahí vamos a realizar los próximos eventos de Metal Factory Fest, que serían su versión número 10 y 11. Perdón, 10, 11 y 12. El número 10 es en El Huevo Valparaíso. El 11 es en. Oh, recién lo dije, Talcahuano, Bar Cultural, sale s、si、y puedes. Y la versión número 12 de este festival.

de Metal Factory Fest es en Rancagua, precisamente en Golden Bar. Ya saben, entonces, durante el verano tenemos tres festivales más que van por parte de esta organización. Aparte de, por supuesto, el Legion Center Metal Festival, que se realiza en bares y pubs, que es un festival a menor escala.、Eh,

Obviamente, con el mismo nivel de profesionalismo por parte de las bandas y todo el despliegue técnico. Pero eso es en bares de Santiago. Recordad que este festival, Legion Sounder Metal Festival, tiene itinerancia. Y es, se realiza siempre, por lo general, en Santiago. El festival que se hace en Santiago y regiones es Metal Factory Fest.

Ya tengo dos personas、eh, con supuestos premios. Pero no las voy a decir hasta después de la próxima canción y la próxima tanda de comerciales. Recuerda que todavía pueden participar. ¿En qué, versión? ¿En qué versión vamos? ¿Cuál es la versión que se va a realizar de Metal Factory Fest el sábado 2 de febrero? Perdón, 3 de febrero.

El próximo sábado 3 de febrero. ¿Y dónde se va a realizar? Es súper fácil participar. Y también súper fácil ganar. A esta hora, cuando son las 21 horas. 9 de la noche. Sí. Bueno, yo tengo las <ríe> 21.03, me dice JC. Yo tengo las 21. Bueno, como sea, son 3 minutos.

Cuando ya cae la noche en Santiago, podemos ver de acá, de la altura del edificio Alto Maipo. Acá se ve todo el centro.、Eh, hoy día es viernes. Hoy día se prende todo el carrete y toda la movida. Hoy día, claro, hoy día. <ríe> hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. <ríe> Bien. Vamos a continuar con e s t e programa. JC, ¿qué es lo que viene entonces?

Vamos con Canoné y esto que se llama Vulgo.

Visión metal rock de ocupametal.org. Algunos comentarios por ahí dicen que los comentarios, perdón, los、eh, algunos garabatos salen al aire. <risa> bueno, no importa, o sea, hay cosas que se van de repente. Además, decir hueones,、eh... <risa> todos, todos somos hueones, todos somos amigos. <risa> Un saludo a toda la gente que nos escucha a esta hora de la noche. Vamos a decir que ya es de noche, ya es de noche.

Ya Cayó la noche en Santiago y seguramente mucha gente se prepara ya para el carrete. Mencionar de que la próxima semana comienzan nuevamente los festivales, eventos、eh, y toda la itinerancia de música y metal de organización OcupaMetal.、Eh, y por supuesto,、eh, mañana es la asamblea en la cual.

Las personas que han ganado sus premios, ya sea cerveza, poleras, discos, revistas, todos los premios, mañana en la asamblea en Crea Rock en Carmen 973 Santiago Centro, en la asamblea de Ocupa Metal, van a poder obtener sus premios allí. Ya que no hay gente que se acerque a nuestros estudios, acá al programa, al edificio Alto Maipo en el séptimo piso.、Eh,

En el horario en que se transmite este programa, la única opción es de que puedan mañana acceder a esos premios, que ya los tienen muy bien ganados, en la misma asamblea. Aprovechan también de presenciar,、eh, presenciar la presentación de Cahuescar, esta tremenda banda nacional, ganadora de talento crudo el año pasado y que, por supuesto, pertenece también a nuestro staff.

Vamos con los premios. Atención. En esta oportunidad ganan premios Sergio Andrés Trujillo Cepeda. Compadre, tienes una polera. Comunícate por interno. Escribe a nuestra fanpage para poder saber、eh, cuál es、eh, tu talla. Eso.、Eh, tenemos en.

SLMXLIXXL. ¿Ya? Entonces Sergio Andrés Trujillo Cepeda se gana la, la polera oficial de ocupametal.org para su festival Metal Factory Fest, ya que la respuesta era de que este festival va en su versión número 9 y esta se realiza en dependencias de Crear Rock Chile en Santiago Centro. Esa era toda la respuesta.

Y la cerveza, ¿quién se la gana? David Campos gana cerveza ocupa metal. ¿Ya? Esto es porque Sergio Andrés、eh, se equivocó en una de las dos, porque era una pregunta doble, y se equivocó en una de las dos respuestas. Así que la polera, como premio de c a n z u e l o es para ti. Y para David Campos son las cervezas de ocupametal.org en sus tres variedades.

Esta rica cerveza JC, parece que tiene sed. JC, bien, ya teníamos entonces los ganadores. Si hay alguien más que se le queda por aquí, como para poder entregar alguno, algún premio de consuelo, un tercer premio, podríamos ir con unas、eh, entradas de cortesía para nuestros eventos.

Pero mientras nadie me escriba, todavía quedan 10 minutos de programa. Así que todavía se pueden ganar unas entradas, ya saben. Ah, pero la, la respuesta ya la s dimos ya. A ver. Más fácil todavía. ¿En qué versión de Metal Factory Fest fue cabeza de cartel la banda chilena Masacre? ¿En qué versión de Metal Factory Fest de ocupametal.org el año pasado?

Que se realizó en el gimnasio Juan Gómez Milla. 15 bandas. Ese día. 15 bandas nacionales. Perdón. 14 bandas nacionales y una argentina participó en ese certamen. Participaron bandas del norte, del sur, de Santiago y de Argentina. Plato de fondo. Cabeza de cartel fue Masacre. Junto con Battle Rage también. Steel Rage, Alto Voltaque.、Uh...

Bueno, no recuerdo cuáles eran las otras bandas grandes. Pero Masacre fue cabeza de cartel. ¿Qué número de festival fue ese? ¿Qué número de Metal Factory? Se quieren ganar tres entradas a cualquier próximo Metal Factory. Sea en Santiago o en región. La respuesta tiene n diez minutos. ¿Qué banda reconocida. Perdón. Fue Masacre. <risa>

Ay, qué terrible. Bueno, fue Masacre. ¿En qué versión de Metal Factory Fest Masacre fue el año pasado, banda cabeza de cartel de OcupaMetal.org? Paso. Tres entradas a quien conteste. Tiene diez minutos. JC. ¿Con qué nos vamos ahora? Vamos con esta oveja que grita y grita. La oveja gritona y olvido y polvo.

No, JC está disparando, e debe ser la sed lo que lo tiene disparando. e Bien. Decíamos entonces de que lamentablemente estamos llegando al final. Todavía no. Estamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy.、Eh, agradecer por supuesto a nuestros autofizadores directos. Cerveza Valvier, que es la auténtica artesanal valdiviana.、A

artaria records que es la boutique del rock y el metal underground en, en su boutique en el galpón 6 del presa e bio bio en el local 163、eh, también por supuesto a crear o c k chile y este esta mancomunión de ideas、eh, enfocadas hacia el rock y el metal underground en chile

Supuesto también a pedales o tones y a explícito estampados. Gracias a todas las personas que participaron hoy, los premios ya están entregados, ya están dichos. Mañana se entregan en la asamblea. Si alguien quiere escribirme por interno, sobre todo Sergio Andrés Trujillo Cepeda, tiene que decirme decir a través de la fanpage cuál es su talla y claro, para poder d a r l e una polera.

De acuerdo a su talla, los vamos a dejar con un tema, el cual también es característico de ocupametal.org. Esto es Stone Cold y h a m m e r f a l l Hasta la próxima semana. Buenas noches.

Entonces, para terminar nuestro programa, vamos a extender unos saludos cordiales, afectuosos.、Eh, saludos para Mónica Almonacid. Ella nos escribe desde Talagante, bonita localidad. Un saludo a todos los rockeros y metaleros de esa localidad también. Saludos también para Sergio Trujillo.

David Campos. Y en especial. Un es saludo muy especial para Marilyn Yáñez. Un besito también para ella. Eso sería de momento. Les recordamos. Visitar nuestras plataformas en Instagram, Facebook. Visítenos en redes sociales. También nuestro canal de prensa. Y por supuesto. Nuestro programa Visión Metal Rock. Que v a todos.

Los viernes en este horario. Gracias, JC, Juan Carlos Paredes, nuestro fiel、eh, técnico en sonido,、eh, y a toda, la, a toda la gente que hace posible que este programa se emita en vivo al aire. Gracias a toda la gente que, con a fuerza de empuje y sudor,

Permiten de que este programa se pueda seguir realizando y que también el metal a nivel nacional pueda seguir adelante, por supuesto, alegrando los corazones de todos los metaleros a nivel nacional. Nuevamente, muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Saludos un tremendo beso para Marilín Yañez. Nos vemos entonces. Hasta siempre y que viva el rock y el metal nacional.

うん。